...para que tú lo puedas volver a escuchar cuando a ti más te guste... ...el día que a ti más te convenga. Y aparte de escuchar el programa Euskal Música... ...también te ofrecemos las noticias más destacadas de la semana... ...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips... ...y temas musicales, todo lo relacionado con la música local de Euskal Herria... ...en todos sus estilos musicales, también en las redes sociales... ...en facebook.com barra Música de Riozar y Ratia... En el programa de hoy tenemos varias novedades El nuevo trabajo discográfico de Beira Margotu Berria Y lo nuevo de Snebelcha También nos iremos al recuerdo Con el primer larga duración de la banda de Iruña Mendicat O escucharemos el primer larga duración De la banda de Gares Puente La Reina Accord Y escucharemos la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa ¿Cómo están ustedes? de ratia en diciembre a la formación Noish Alive Banda de Iruña que ha editado un EP con tres temas para darse a conocer. Este será el contenido del programa de hoy de Euskal Música Ya sabes, cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde Nueva cita, el fin de semana la misma franja horaria en repetición De 6 a 7 y media de la tarde Y cuando a ti más te guste, a través de las redes sociales A través de facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratias Vamos a comenzar pues el programa de hoy de Euskal Música El programa de hoy de último jueves de mes de enero del 2016 Último fin de semana de enero del 2016 Y lo vamos a hacer con la formación Emendicat Una banda que comenzó hace ya varios años y editó tres trabajos discográficos El primero de ellos en 1997 Luego en 1999 llegaría su segundo larga duración Un segundo larga duración donde estaría la canción del Nafarronies De la Icastola jaso Y luego en 2019 2001 llegaría al tercer larga duración Etor Kishuna, con el tema, por ejemplo Bandera Unchieta, acá la verás Un tema con un videoclip bastante Bastante interesante que aún está Rondando a través de las redes sociales A través de Youtube Nos vamos a quedar con el primer larga duración Con el que editaron en 1997 Matín Iker Sádava Estela Berzal y Edurne Hay que decir que estas dos chicas eh, Estela Berzal Eh, y Edurne editaron después de la disolución de Mendicat un álbum bajo el nombre de A2 Lo dicho, nos quedamos con el primer larga duración, nos vamos hasta 1997 Y de él te vamos a extraer los temas buleco Gattechea y Goasen Así que vamos a empezar el programa de hoy de Uskal Música un poquito fuertes Vamos a empezar el programa de hoy de Uskal Música con un poquito de dance Con un poquito del recuerdo de este cuarteto de Mendicata Nazioo sortu, 10enki. Azteki kasi dute, eki mardela lortu arte Yeiki! Ahí estaban sonando para abrir el programa de hoy De Uscal Música, un poquito de baile que no viene nada mal A estas horas de la tarde, lo dicho Para abrir una nueva edición del programa De Uscal Música en berrio Berriozari Ratia En el 100.8 de la FM en Mendicat, con los temas Buleko Gastecia Y con el tema Guasen, hay que decir Que este primer larga duración de 1997 Lo ha vuelto a reeditar El Seyigor en el 2015 Y de Mendicat nos vamos con la Formación beira una formación que nace en Oyertsun Con John Maya e Igor Arrua Barrena en 2015 Seis. La razón principal de Beira es profundizar en los versos musicalizados y hacer confluir de la forma más apropiada letra y música. En 2013 editaron un álbum bajo el nombre de Dena es Deneán Eser, Sonidos y Textos, con cierto sabor melancólico y los directos hay que decir que en cambio contienen humor y más ritmo. Beira graba su segundo disco, este Margotu Berria, durante 2014 y 2015 en los estudios Am de Mutriku. Comentar Que este segundo álbum, Marco Tuberría, tiene unas letras bien construidas y cuidadas a las que se les une melodías brillantes y ritmos variados. Nos quedamos pues con la primera novedad de esta tarde, nos quedamos con el segundo larga duración de Beira y del del álbum Marco Tuberría. Te extraemos los temas Ni de buruari y Auso lazaia. Nian begiak, txarkuterian urdaia Txakurtegitik ez eginda, dabilen, zakur deslaia Bazartxinatar, amaitezina Nire ausotik xangai Zure oro imena berpizten duen, pelukerien ursaia Handiaren komplexua, txikiaren handinaia. naia Lekurik ez du elako ezten, ez eskola koitze kollana takaleko ikasgaia arlauz arteko lorea amahiruaren kanpaila itzi orastu rozena zerua bezain garaia aitona bat pertsegitzen igarotako garaia elitzaren atarian zain, dagoen eskongalla adolek argituz dute Beranduegi delaia Hau soal, higo gaiuko ussoal Hautxitako platera urdin bat irudi Au xoha, xoha, hau zua Hau soal, higo gaiuko platera urdin bat irudi Suizidatu dena zer dibeltzat Humez urtzkazte ernaia Bitoiota klakson joka Hauk txoe jolas Lau jertxe daude lurea Zei aurre fukuruzelaia Mundua herri batekin Ala itzearen doaia Oiez prostituta baten aurre dikdoan Kozaia Gona motxaren etxaiak Gona motxetan etxaiak Elizaurean orraindik Dagoen senar gaia, Bere hiru alabekin paseatzen Senar gaia Ozkorra etxeratzean mirakar Lagosabaya Kresiko itxasoan ez dikotzeko Eskipaia Presaren presaz bidean utzitako Ekipaia Bidaiaguztiak dira Iro gailuko usoak, hautsitako platera urdin badirudia uzoak. Hau, txoak, hau txoak, usoak, higo gailuko usoak, hautsitako platera urdin badirudia. Zebradide bat tapioen amona baten, ez baiapasatzen utziko didangidarien erugaria. Asfaltoan arrasto bat olioaren. Er. Balazta soñin duzeak urpila arrasto jarraia Kartelen esan ez dina grafitien esan naia Sudadera bezbat eta kristitiko gaes praia Pintada zarrakeara xiharraitik ernaia Arkazki bat, arkazki bat preso dagoena naia Asiera, amaiera, asierre eta amaia Gaurutzean ikitaia, keniar baten bizaia Polizien atalaia, txantaia mutaia Beldu rakuraia, esposake baia Pues ahí estaban sonando dos de los temas Incluidos en este segundo larga duración Reciente segundo larga duración De esta formación de Beira Bajo el sello discográfico Vaga Viga El alum Margotu Berría ¿Y qué te parece si nos vamos ahora a bailar de otra forma? Comenzábamos a bailar dance con Emendicat Y ahora lo que vamos a hacer es Bailar un poquito de lancha Lo vamos a hacer con una formación que lleva un montón de años En esto de la música y hay que decir No sé, yo lo voy a decir personalmente Que es eh, La continuación de Oscorri, digámoslo así En otro en otro formato, claro, evidentemente Nos quedamos con esta formación con Corronchi Una banda de Munguía que se formó en 2004 Cuatro, y sigue honesta y obstinadamente guardando la personalidad de la música de Euskal Herria. La triqui como corazón y columna vertebral envuelven su visión molecular a nivel mundial. Corronchi se va construyendo y creciendo siempre con la dirección de su alma mater, el señor Agus Bariandierand. Hay que decir que este sexto trabajo de Corronchi, un libro, CD... Y DVD, tiene pues ciertas canciones que esta banda ha inspirado para los bailes creados exclusivamente con la música de Corronchi Por reputados coreógrafos eh, como por ejemplo John Maya, Igor Yevra, Isaskun Iturri o Arcaich Pascual Hay que comentar que este nuevo largaduración de Corronchi Danchan es un proyecto cuya producción la ha ideado y dirigido a Guzmara CD y DVD ha sido grabado en directo del 22 al 27 de septiembre del 2015 en la sala Olaide de Munguía. Y hay que comentar que la gira continúa. La gira de Corronchi y lo va a hacer Más concretamente el día 21 De febrero junto a los tancharis De Atarrabia en Atarrabia y por ejemplo El 5 de marzo Estarán junto al grupo de Danchas De Tafaya en la localidad Navarra de Tafaya, nos quedamos pues Con este nuevo larga duración de Corronchi Danchan y de él te vamos a extraer los temas Bustún Churí y Dianotic Bilbon Música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 partiendo más música La sintonía de Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM En una nueva edición Del programa Euskal Música Ya sabes que estamos contigo Cada jueves en directo Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Nueva cita que tienes El fin de semana Sábado y domingo Entre las 6 y las 7 y media Misma hora Pero eso sí En repetición Nos vamos ahora con La formación de Hernani Esnebel Que ya tiene en la calle Y en las redes sociales Su nueva referencia de estudio Se trata del quinto álbum De la formación Cuyo nombre es Esna Para ser más precisos Nos encontramos a un doble disco del que solo se ha publicado la primera parte. Así lo define el propio grupo, que anuncia que la segunda colección de canciones verá la luz en mayo del 2016. Por el momento tenemos ocho canciones con colaboraciones de la talla de la pegatina, el Canijo de Jerez, Zoo o por ejemplo Green Ballet. En la versión física el Digipack viene con un hueco preparado para coger el segundo de los discos, el cual contará con varias colaboraciones de artistas de la talla internacional. es Snovelcha son la unión de nueve músicos con predilección por las letras en euskera, aunque podemos escucharles en castellano en algún que otro corte, así que ya lo sabes vamos con la primera parte de este álbum, Esna, que lo dicho, la continuación la verán En, eh, pues en mediados de este año Del 2016, lo dicho con la segunda Parte del CD, que lo podremos Incluir en la caja Que viene en este primer trabajo Nos quedamos pues con la primera parte, lo dicho Del álbum de Esnebel Cha Y de él te vamos a extraer los temas Begitada, Bakoychean y Oraindike Y de la formación de Esnebelcha, otra de las novedades que hemos tenido en la tarde de hoy de Euskal música con la primera parte Esna, nos vamos ahora con Mamba Beat. Pues hay que decir de amba Beat que es la referencia de la música pop rock electrónica de Bilbo desde hace una década.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 Lo que conforma esta formación Lo que conforma esta banda Llamada Mamba Beat Con el álbum Paint Main Black Y lo que debemos a extraer son los temas Es In Lorek again y Lovin in the Woods Música Compartiendo contigo más música Ya estás comprobando que hoy el programa de Euskal Música Tiene varios estilos musicales Hemos comenzado con el dance de mendicat Hemos seguido con el nuevo larga duración de Beira Hemos bailado un poquito a ritmo de corronchi Con su álbum Danchan Hemos disfrutado con esnebelcha y el álbum Esna Y hemos disfrutado ahora de ese gran trabajo de Mamba Beat Segundo larga duración paint Me In Black Y ahora vamos a volver un poquito al cachondeo Y lo vamos a hacer con la banda Se Satek que bueno ha sacado a la venta lo que es eh, pues su nuevo larga duración iñoich again dugun onena hay que comentar Que el grupo, Seth Satek Vuelve a las pistas de baile y no de cualquier Manera, vuelve con el mejor disco que han Hecho nunca, así lo confirma el título Del disco, en la cotidianidad Desde su prisma crítico y Sarcástico, los temas tratados Son diversos y se puede decir que no Se salvan nada, sirva de ejemplo La canción Yonki Rolari, cuya Pues eh, Diana, son las personas Que anteponen el culto al cuerpo Nos vamos a quedar con este nuevo Larga duración de Seth Satek, con este álbum Inhoish, Egin, Dugun, Dis corena y del te vamos a extraer los temas Costa Costa y vagoas dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración para esta formación para seate que 잇 beik Gracias, Atec. ¿Qué te parece si nos vamos hasta Garés? Nos vamos hasta Puente la Reina. Ya hace unos meses estuvieron por aquí, por Euskal Música, para presentarnos su primer larga duración todos los componentes de la banda. Es decir, Iñaki a la batería, Arón al bajo, iñigo a la guitarra y Olaya y Sayoa a a las voces, este quinteto que ha publicado su primer larga duración un álbum rockero, cañero y contundente en el cual tuve la oportunidad de verlos en el terminal y fueron bueno, buenísimos, ¿eh? todo hay que decirlo es un álbum tremendo, una formación tremenda y además en este álbum hacen una versión del Ametsbat de Alites Etamaider que lo bordan porque lo vamos a escuchar ahora mismo, antes si te parece vamos a escuchar el tema Buru a usted, así que nos quedamos con Acord, nos vamos hasta Gares, nos vamos a pues, hasta Puente la Reina y nos vamos a quedar con los temas Buru a usted, y lo he dicho, el tema Cañero, Contundente y que Kel Rompen a Metsbat de Alaich Etamaider la música de la formación de Gades Puente, la reina Accord... ...con esos temas, Buru a usted y esa versión que han realizado... ...del clásico tema de Alec Chetamayder a Metsbad... Nos vamos a escuchar la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Gus ratia ...más concretamente nuestros compañeros del programa ¿Cómo están ustedes? ...el pasado mes de diciembre a la formación de Iruña Noise Alive... ...con motivo de la salida de su EP de tres temas... ...que por cierto los puedes descargar en su Band Cup. ...así que vamos a disfrutar, vamos a saborear de la buena música... ...de esta formación de Iruña de Noise Alive... ...y la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa de Gus ratia ...¿Cómo están ustedes? Tenemos aquí a Noise Alive... Banda de Iduña o de Iduñería, de Iduña y alrededores, no lo sé exactamente, ahora nos contarán ellos Que se vienen además con unas grabaciones debajo del brazo Y que, que bueno, pues que, que escucharemos con ellos ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? quién sois vosotros tres que estáis aquí para empezar? Buenas noches Buenas noches Pues mira, hemos venido tres, nos falta Antonio Batería, gran Antonio Cobos Gran batería y conocido por Pamplona Sí Yo soy Pasqui, soy La Voz Ernesto, guitarra Y Sarri, bajón Estupendamente. Bueno, pues tres yo creo que son suficientes voces como para... Sois mayoría, es decir, de cinco o tres es mayoría. Entonces entiendo que, que os dan voz ellos para que podáis contar las consillas, ¿no? Supongo. Más les vale. Sí. Habiendo <risa> <risa> pues, de cuentas en los que habéis venido hasta aquí, sí, señor. Eso es. Bueno, pues que, que como digo, tenéis unas cuantas grabaciones y, y supongo, supongo, pues porque por las caras os veo que... 15 años no tenéis ninguno y os, os presupongo experiencia en esto de la música y, y buen bagaje detrás, no sé, sea, habéis estado en, anteriormente en bandas que podamos reconocer Bueno, por aquí esta gente ha estado pasando por bandas como Aticus Finch Sí. Green Man Ajá. Eh, Antonia Stangalda, en Engalda también. Mergus también. En Mergus también. Yo he, he pisado eh. varias, pero pero al final nada en ningún lado. <risa> ahí hemos estado. Electric Raiders también. Me bueno. he canta todo lo del Crawl, bueno, lo típico. Sí, bueno, sí. ¿Y quién y quién no, ¿Y quién no. <risa> ¿Quién me ha destrozado las canciones que ponían en el Crawl más de una ocasión? Bueno, tú igual, ¿no? Porque eres cantante y igual La. lo haces un poco mejor, pero También, <risa> Pero sí, sí, quién no, quién no. Bueno, yo me desgañitaba ahí. Aparte de dejarme paraguas por todos los bares de lo viejo, también me he dejado la voz, <ríe> sí, y, y bueno, pues, eh, os decir en algún momento supongo que, que sería cuando alguien de vosotros se le ocurrió la idea de montar una banda como Noisa alive y decidió empezar a juntar a, a otra gente, a otras series de músicos, ¿cómo empezó todo, cómo empezó todo? Esto arranca al principio, eh, la primera fase de Noisa Live, es una fase en la que se hace un tributo a los Maiden, sí. ¿No? entonces, pues, mm. yo soy de, de esa fase el último que me incorporo, prácticamente, ¿no? Mm -hmm. Y eh, bueno, me, me reclutan en el Crowell, <ríe> o sea, no, no podía ser de otra manera. Y entonces eh, una temporada estuvimos haciendo esto, pero finalmente, sí. bueno, por, por una serie de motivos y sobre todo por la inquietud de poder hacer nuestra propia música, que al final, eh, bueno, siempre tenga más repercusión o menos repercusión, al final es muy agradecido. ¿sabes? Al final, igual no necesitas mil personas que te digan que algo suena bien. Pero te va a estar con que te lo diga una ¿eh? sí, sí, Con sí, que sí. alguien te diga, oye, pues está de puta madre Y dices, ¿Y esto, pues y ya esto, está, ya ha es he hecho tipo, lo que tenía que hacer y, a fi, y es tu hijo a fin de cuentas, claro. ¿sí? como quien dice sí, sí, es. Sí, que siempre, siempre es más agradecido, entiendo yo eso es Entonces cuando pasa de este proyecto a hacerlo nuestro Pues eh, bueno, se va cayendo gente de la formación original de Noise Alive sí. Y entonces eh, entra como como guitarrista principal Y gran cabeza del grupo, de mente, de, mente de, de, de los temas Y creador infinito El que, que es los Ernesto per los perpetra, ya sabes. Vale, entonces ya entre yo entre Ernesto y yo prácticamente eh, empezamos a arrancar esta fase con un par de también de, de compis y ahora están también alguno por otro grupo que sí. estuvisteis entrevistando la semana pasada, etcétera, Ajá, sí. eh, con John y compañía. Y entonces lo que empezamos a, ya a dar forma a cosas que ya pues son más nuestras dentro de nuestros propios estilos, uh -huh. eh, porque eh, igual Los Maiden no somos somos un poco más duro que lo, que los Maiden todos, ¿sabes? Sí. Entonces vamos generando nuestra propia música. Entonces, conforme van saliendo ya los primeros temas, vamos buscando gente, porque tampoco vamos sí. probando cosas y, y a diferente gente, porque no hay una de las cosas que, que bueno, como dices, ya algunos tenemos más canas que, que, que otros ya, y sabemos que un grupo al final se sostiene eh, cuando la gente que lo compone son gente que, que se lleva bien, ¿sabes? Sí sabemos lo que es eh, que si en un grupo hay alguien que no cuaja, puede hacer que el grupo sea de la mierda o cualquier sí. cosa de este tipo. Porque son, son muchas horas de ensayo, y no sé si la gente es consciente cuando escucha pues eh, bandas que que no que no son los Moide, no, que o que no son gente que, que es famosa a nivel internacional, o incluso a nivel estatal, y bueno, sacar un disco supone muchísimas horas de, de curro y supone muchísimas horas sobre todo de De ensayos y de, y de composición Porque ya solo en ensayos yo entiendo Que la mayor parte de las bandas De las bandas de aquí de Navarra, mínimo 6-9 horas semanales eh, Se comen, pero vamos, sin ningún problema No no sé cuál es vuestro caso Es mucho curro, hombre, nosotros tiramos a veces Igual un poquito de experiencia y tal Porque esta gente ha tocado mucho sí, ¿no? Y muchos años y, y, bueno, las vidas familiares Tampoco hacen que, que podamos meternos tanto Quizá uh -huh. como, como nos gustaría uh -huh. Pero al fin y al cabo eh, Hacemos lo suficiente para que la cosa funcione uh -huh. Ya la gente le suele decir que 5 minutos para ellos No es nada Sí. Sin embargo, para nosotros ha sido muchísimo tiempo Ajá. o sea que Al final crear tus propios temas es, es bueno, Tiene muchísimo trabajo Oye, pues si os parece le, Podemos empezar ya a darles escucha A las cosas que tenéis grabada Y empezamos por, por uno de los temas que me habéis traído no ¿Qué sé más cuál rabia es el te vea? Pues igual el, el primero que está El que, el que te sale ahí ¿Con <risa> Condens Y así Mira, escuchamos qué es lo que hacéis Y luego comentamos un poco cómo se llega a grabar esto ¿Qué ¡Caña, caña, eh! <risa> le metemos, le metemos <risa> a ella Sí, señor, bueno, sí. bueno o sea Este es el estilo que os gusta hacer Y este es el estilo que vosotros queríais conseguir no Es lo que hablabas sí. tú antes mm. Mm. Sí. Es el que hemos elegido, realmente sí. Porque dentro de que nos gusta Mucha variedad de música uh -huh. Básicamente la pedrada que tenemos es esta sí. Es un poco el, el metal de toda la vida Que se ha hecho en los 90, etcétera sí. Con nuestros matices y nuestras pequeñas cosas Pero es lo que nos gusta realmente a los cuatro Ajá. Y esa es una de las piezas fundamentales en las que nos basamos que lo que hacemos nos gusta a nosotros sí. y eso por pura convicción luego ya lo que es Jolga hacemos este popurrí sí. pero un poco la, la guía siempre es este estilo de música tenía que ser directo sí. Sí. O sea directo música directa, y, sin, y, y, y, sin florituras sin chorradas, directo, sí. venga, caña, guitarra y, y, sí. de, de hecho lo que a mí me enganchó a tocar con este grupo fueron los, los temas que estaban todavía un poco sin terminar pero... Tenía ganas de tocar música así cañera Y, y me, me enganchó Porque son buenos temas a mi entender Y son cañeros Que tenía ganas de hacer caña Ajá, no, no, Pues caña, caña ¿eh? sí señor sí. Y entiendo que la forma de, de llegar a componer las canciones Es un poco el estilo clásico Entre comillas, ¿no? Por lo que comentabais antes Que llega aquel amigo con su guitarra, oh, este riff, este otro riff, este no sé qué, y luego les dais forma entre, entre sí. todos, ¿no? Entiendo que la cosa funciona. Es, es un poco la vieja usanza. Sí. Lo que he hecho yo en casa con mis cascos y mi pequeño aparato, entre gritos y lloros de mis niñas pidiendo sí. la cena, pues con eso voy al día siguiente todo ilusionado, con una claqueta, ti, ti, ti, ti, ti y les digo, oye, pues mira, esto así. Y entonces me dice no, esto asado. Y me lo tuerce uno. El otro, hacemos un sí, poco... Pero, pero al final es, es lo, el trabajo de grupo es eso. Sí. Es coger y decir, no, yo creo que por aquí o por allá. Uh -huh. Y entonces al final le damos la forma entre todos. No es una cosa que sea mi criterio, sino sí. al final es un popurrí de lo que nos gusta a todos. Uh -huh. Y confluimos siempre en lo mismo. Solemos coincidir, a pesar de que siempre hay cosas, uh -huh. el popurrí que sale es el conjunto de, de lo que hemos pensado entre todos. Sí, sí, sí, has nombrado ahora, pues, eh, tu forma de componer entre gritos de niños, de tal, de no sé qué, y bueno, pues, es, es la tónica habitual también entre la mayor parte de la gente que hace música, ¿no? A partir de cierta edad, sobre todo, sí. que tienes que combinar tu tu afición o militancia, porque esto acaba siendo ya casi militancia sí. metalera, con tu vida personal, que ya luego se convierte en vida personal en pareja, claro. más vida con hijos, más el trabajo, más no sé qué. Hay que sacar horas para para conseguir ensayar y para conseguir componer, y además hay que sacar la pasta necesaria pues para, para poder luego plasmar todo eso en, en grabaciones ¿no? que tiene su costo mm, exactamente, sí, claro. sí. la financiación no es, no es barato además no, no, además tiene, tiene su coste, es una afición que que bueno, está bien porque tampoco tiene un coste brutal pero es deficitaria pero es continuo, es básicamente deficitaria. es deficitaria cada bolo que das pierdes pasta cada... y salud jajaja <risa> Entonces al final, bueno, incluso para grabar cual, eh, cualquier cosa que tengas que presentar vale, vale una pasta y, y ahora las cosas pues no es como antes o ya no están las cosas como para... Igual hay mucha gente que tiene la posibilidad de decir a yo, yo me grabo mi disco y, y venga, me lo presento por ahí. Por cierto, un saludo enorme aquí a Alberto de Estudios K, que sí. es el que ha tenido la gentileza de soportarnos durante tantas horas para grabar <risa> esta pequeña galleta, este EP. Sí. Eh, un abrazo muy fuerte y muy agradecidos. Sí, sí, que se ha aportado muy bien. Un gran trabajo. Sí. Se ha aportado <risa> muy bien y además se ha pillado el sonido que, que buscábamos rápido. Ha sí. o sea, sido una cosa casi sí. como... como Qué majo es, qué majo es, y qué buena persona, y qué pedazo de mesa de mezclas tiene. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risas> qué barbaridad, eso es grandísimo, pero sí, si sí, ocupa una habitación entera. Pero es falso, realmente tiene ril una, ril mesa, una mesa pequeña, sí. escondida, una ah, esquina y ya... Realmente solo utiliza, el, demás eh, solo utiliza el teclado del ordenador, yo creo que lo demás <risas> le sobra. ¿eh? No se bueno, engaña que... como... No, ver, la verdad es que ha hecho un trabajo, un trabajo sí. muy bueno, estamos muy sí, contentos sí, con el trabajo sí. que ha hecho Alberto. Pues sí. estupendamente, y esto, claro, eh, luego pretendéis plasmarlo en directo, aunque de momento, y teniendo en cuenta pues eh, esas vicisitudes de todo el mundo y con el tema de la pasta habéis grabado tres temas, ¿no? Entiendo Sí Con intención, supongo, de llegar de que llegue un día en el, en el, en el que grabar un, un CD completo, supongo Sí, bueno, eh, como toda banda pues eh, llegará un momento en que grabemos un disco entero pero bueno, yo creo que eh, con estos tres temas lo que buscábamos es presentarnos un poquito en sociedad por decirlo de alguna sí. manera y, y bueno, y lo que queremos es tocar en directo y que la gente que, que lo escuche, que le guste y más adelante grabar un disco así pero bueno, eh, pues estos tres temas son para darnos a conocer porque es una banda... Recién nacida, como quien dice. ¿eh? Final, <risa> que lleva tiempo, pues es, es recién al, al fin y al cabo, la mayoría de la gente del grupo ya tiene discos en el mercado, entonces claro, ya eh. no es igual una necesidad como cuando tienes 17 años o sí. 20 años. Y dices, si no me graban el disco, me lo pago. Bueno, nosotros vamos a salir a ver qué pasa. Eh. Vamos a presentar lo que hay, tocar en directo, pasándonoslo bien, Eso nos es. vamos por ahí. Vamos ahí y... Pasándonoslo bien. Y... Material tenemos de sobra. Sí. Y tenemos repertorio para aburrir a las vacas. Sí. <risa> Pero bueno, la realidad es esa, que decimos sí. Hasta aquí, por carta de presentación y tal Eso es Como a todo el mundo nos gustaría tener un discazo Con una producción excelente, etcétera Pero bueno, al final lo que manda es el poderoso caballero Así pues, que pues, nos tenemos que conformar con eso Y con que con que la gente nos dé un par de aplausos de vez en cuando Que es lo que realmente satisface Estupendamente Oye, pues si os parece, vamos dándole <susurra> escucha A otro de los temas que, que tenéis grabados ya Es Midnight Shot uh -huh. que Es el que viene después <risa> Oh, my God. Eh, nos, nos vamos a tener que despedir porque aquí el tiempo se nos agota, estamos en el horario infantil también y <ríe> se nos acaba a las 10 justo cuando se acaba el horario infantil y bueno pues eh, ha sido un placer teneros aquí de todos modos y haber escuchado vuestra música, aún nos despediremos con otro tema que es uno que se llama Perfidi según me pone aquí el... <ríe> ¿Cuál va a ser el del que vais a hacer el Lyric Video? De este, del último, de este, este, este. Este último sí. Oye pues que os vaya estupendamente Muy bien. Que podáis grabar más canciones Que, que hagáis muchos bolos y que, y que se os llenen todos Muy bien vale. Ahí, venga, pues perfidí, venga. Dale cañazo <risa> <alive risa> Ahí está la entrevista que realizaron nuestros compañeros De Gutski Ratia, del programa ¿Cómo están ustedes? A la formación de Iruña Noise Alive, con motivo de su salida De el EP de tres temas Que han publicado y que los puedes descargar A través de su VATCAM Y nosotros que vamos a poner el Punto y final al programa de hoy de Euskal Música Ya que sobrepasamos las siete Y media de la tarde, hemos escuchado A Emendicat, Beira, Koronchi Esnebelcha, Mambabet, Se Y a Kort, y hemos escuchado La entrevista que realizaron los compañeros de ¿Cómo están ustedes? A la banda de Iruña Nois Alive Y nos vamos a despedir con la canción del Araba Euskaras de este año 2016 Que se celebrará en la localidad de Agurain el 19 de junio Unai de Ratu, Fonta de Frenetic, Iñaki de Doctor Infierno, Xavi de Esnebelcha Eneko de Frenetic, Nerea de Uribe y los niños de Lautada y Castola Son los que han editado esta canción El videoclip lo puedes encontrar en en las redes sociales y por supuesto lo puedes encontrar en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia, con la canción del árabe euskalaz, os decimos adiós, será hasta dentro de 7 días un saludo, agur